Cuando un enfermo grave y desahuciado por los médicos recupera su salud, lo consideramos un gran milagro. Pero, ¿ha pensado usted que un milagro mayor ocurre cuando el Señor Jesucristo hace una nueva criatura al pecador que se arrepiente y cree en Él? Pues bien, hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah continúa presentando lo que dice el Evangelio de Marcos... Para introducir la conclusión de su mensaje, El Mayor Milagro, con ustedes, el Dr. David Jeremiah. Gracias por acompañarnos hoy. Aprendimos ayer que el Señor Jesucristo puede ver lo que hay en lo más profundo o escondido de nuestro corazón. Hoy consideraremos otras enseñanzas que brotan del episodio que relata Marcos en esta parte de su Evangelio, al continuar nuestra serie que hemos titulado En Busca del Salvador. Ese es el título también de la guía de estudio que acompaña la serie, disponible ahora en español. La guía está a su disposición en línea, en nuestro sitio web. Confiamos en que Dios enviará este recurso a tantos lugares como sea posible y que las personas lo estudiarán. Espero que usted aproveche la oportunidad y la investigación que hemos hecho y el tiempo que hemos invertido para recopilar todas estas enseñanzas de la Biblia a fin de que usted pueda ponerlas en práctica en su andar con Jesucristo. Hoy vamos a concluir nuestra consideración del tema El Mayor Milagro. No se olvide que mañana y el lunes vamos a considerar el tema una clase diferente de religión. Consideraremos el pasaje que sigue en el Evangelio de Marcos. Ahora volvamos a donde estábamos, El Mayor Milagro, y abramos juntos nuestra Biblia. ¿Cuántos saben que Jesús todavía ve la fe dentro del corazón de las personas hoy? Él ve su fe. Número dos. Jesús vio el corazón del paralítico. Dice en el versículo cinco. Dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. No solo Jesús vio la fe en el corazón de los hombres, sino que también vio el corazón del paralítico. Miró más allá de su condición externa y le dijo al hombre, hijo, tus pecados te son perdonados. Y luego... En tercer lugar, Jesús vio los corazones de los fariseos. Jesús vio el corazón de todos los que estaban en ese salón. Por un lado, Él vio su razonamiento defectuoso. Versículos 6 al 8. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados? Sino solo Dios. Y ahora, observen esto. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿No les parece interesante? Estos hombres no dijeron nada. No tenían que decir nada, porque Jesús sabía lo que estaban pensando. Solo Dios sabe lo que uno está pensando. Y Jesús sabía lo que estos hombres pensaban. Él sabía cómo razonaban ellos en su corazón. Él vio más allá. de todas las expresiones externas. Y antes de que pudieran decir media palabra, el Señor Jesús sabía lo que había en sus corazones. No lo dijeron en voz alta, pero Jesús estaba leyendo sus corazones como si fueran un libro abierto. Los fariseos cometieron un error común. De hecho, fue el error que a la larga puso a Jesús en la cruz. Juan 5,18 dice, Por esto los judíos aún más procuraban matarle. porque no solo quebrantaba el día del reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ahora, quiero que me acompañen mientras desarrollo algo de lógica, por así decirlo. Lo que los fariseos pensaban en su corazón era una especie de silogismo con una premisa mayor correcta y una premisa menor correcta, pero con la conclusión errada. Permítanme explicarles lo que quiero decir. ¿Saben que es posible tener las premisas correctas y con todo, llegar a la conclusión errada? Esta es su premisa mayor y su premisa menor. Lo que ellos dijeron fue esto. Si lo dijéramos hoy, este hombre dice que puede perdonar pecados. Solo Dios puede perdonar pecados. Por consiguiente, este hombre es un blasfemo. Ahora... La lógica apropiada habría sido: este hombre dice que puede perdonar pecados, solo Dios puede perdonar pecados, por consiguiente, este hombre es Dios. Pero ellos tenían un prejuicio como tantos lo tienen hoy. El hombre natural tiene un prejuicio contra Dios y contra su Hijo Jesucristo, y aunque tengan las premisas correctas, a menudo llegan a la conclusión errada. Jesús sabía lo que había en su corazón, él vio más allá de su razonamiento, también vio. Su razonamiento necio. Noten los versículos 9 al 11. Jesús va a hacerles una pregunta. Y esto es muy aleccionador. Así que presten atención. ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ahora, presten atención. No solo Jesús vio su razonamiento defectuoso, sino que también vio más allá de su razonamiento, a las razones para ese razonamiento. El argumento aquí va de lo invisible a lo que se ve. El perdón de los pecados es un acto divino en el ámbito de lo invisible, en el mundo espiritual. Quiero decir, la realidad del perdón no puede ser examinada por observación humana, uno no puede acercarse a alguien y decirle que sabe que los pecados están perdonados no hay ninguna investigación terrenal que pueda determinar si usted está diciendo o no la verdad porque el perdón de los pecados tiene lugar en el ámbito espiritual de la vida pero cuando un paralítico es sanado solo con decir una palabra eso es un asunto totalmente diferente quiero decir es un acto que se puede verificar porque está en la esfera de la observación humana y el hombre puede determinar si la curación es genuina ¿O no? Quiero decir, aquí tenemos a un hombre que ha estado paralizado toda su vida. Si él se pone de pie y sale caminando de la reunión con su camilla bajo el brazo, se puede determinar con bastante certeza que ha sido curado. Así que, lo que Jesús está diciendo es esto, presten atención. Si con mi palabra sano a este paralítico con la palabra de poder, pueden estar absolutamente seguros de que tengo la autoridad en la tierra para perdonar pecados por igual. Él vio un acto visible y usó este acto visible para demostrar algo que no se puede ver. Básicamente está usando la lógica de ellos. Está diciendo, si yo puedo hacer que este hombre se ponga de pie y salga caminando, obviamente tengo el mismo poder que es necesario para perdonar pecados. La Biblia dice que de inmediato le dijo al hombre que se levantara y caminara. Y esto me encanta. El hombre se levantó y la camilla en que los cuatro hombres lo llevaron, él se la puso bajo el brazo. Y salió caminando. Jesús vio la fe en los corazones de los hombres que lo trajeron. Vio el corazón del paralítico. Vio el corazón de los fariseos y leyó sus pensamientos. Y quiero añadir, amigos y amigas, que Él también conoce nuestros corazones. ¿Verdad? Si Él pudo ver los corazones de todos los participantes en este drama, tenga por seguro que también usted está en su cuaderno espiritual. Él ve su corazón y el mío. Y la Biblia nos dice en Primero de Crónicas 28.9 que Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Salmo 94.11 dice Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Hebreos 4.13 Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de Aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios ve nuestros corazones. Este es el primer milagro. Y es la percepción del milagro de Jesús. En segundo lugar, quiero que noten el poder del milagro de Jesús. En los versículos 11 al 12 tenemos su poder demostrado. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. El hombre llegó a Jesús ese día acostado en una camilla y salió de la presencia de Jesús cargando su camilla. Eso fue... Todo un día en la vida de aquel hombre. Luego noten su prueba exhibida. Lo que sucedió cuando esto tuvo lugar se nos da en frases sucintas en el texto. Primero que nada, su reacción. Dice que todos se asombraron. La Biblia dice que todos se asombraron. Ese todos incluye a todos los críticos hostiles que razonaban en contra de lo que Jesús se había hecho. Luego la Biblia nos dice que su respuesta fue que glorificaron a Dios. Lo que siempre es el objetivo correcto para todo lo que sucede. Cuando ellos vieron eso, glorificaron a Dios. Mateo 5.16 dice, Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Incluso aquellos fariseos y escribas santurrones, cuando vieron lo que Jesús hizo, la Biblia dice que glorificaron a Dios. Y luego se nos da su dictamen. Y esto es muy interesante. Esto es lo que dice. Lo leyeron en las Escrituras. Dijeron, nunca hemos visto tal cosa. Se miraron unos a otros después de que el hombre salió con su camilla bajo el brazo y dijeron, vamos, nunca hemos visto algo como esto. Si usted recorre las Escrituras y recoge algunas de las respuestas a las cosas que las personas dijeron cuando Jesús hizo un milagro, hay unas cosas muy interesantes. Por ejemplo... Al recapitular este relato en particular, Lucas 5.26 lo anota de esta manera. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaron a Dios y llenos de amor decían, hemos visto hoy maravillas. Y esas maravillas empezaron desde el techo y hasta la misma puerta. Cuando Jesús hizo grandes milagros, la gente no sabía qué decir. Cuando sanó al ciego, Juan 9:32 nos dice que dijeron, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. En otra ocasión, cuando Jesús echó fuera un demonio, Mateo 9:33 dice esto, que me encanta. Y echado fuera el demonio, el mundo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Nunca Se ha visto cosa semejante en Israel. Ese fue un momento de gran poder asombroso. Cuando Jesús sanó al hombre y el hombre salió caminando de la casa. Así que tenemos la percepción del milagro de Jesús, el poder del milagro de Jesús. Y luego, en tercer lugar, tenemos el milagro del perdón de Jesús. He dejado esto para el último porque es lo más importante. Versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Ahora, probablemente usted piensa que Jesús tenía sus prioridades al revés. Probablemente piensa que Jesús debería haber lidiado primero con el problema presente del hombre y después podría haber tenido la oportunidad para lidiar con el problema real. Pero, ¿cuántos saben que eso es lo que nosotros hacemos? Pero no es lo que Jesús hace. Jesús lo tenía todo en la perspectiva correcta. Así que esto es lo que hace. Perdona al hombre antes de sanarlo. Le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. El escritor Tim Keller tiene una palabra muy buena en cuanto a esta pregunta. Dice, todo paralítico naturalmente desea con toda fibra de su ser caminar. En su corazón, el hombre casi con certeza estaba diciendo, si tan solo pudiera caminar de nuevo, eso resolvería toda mi vida. Pero Jesús le dice, hijo, está cerrado. Cuando sano tu cuerpo, si eso es todo lo que hago, te sentirás como si nunca más volverías a sentirte desdichado. Pero espera dos meses, cuatro. La euforia no durará. Las raíces de descontento del corazón humano van mucho más adentro. Cynthia Heimel, que escribe para la publicación La Voz en la Villa, Escribe sobre un número de personas que ella conoce y que son actores y actrices que batallaban y que trabajaban en restaurantes o como mujeres en teatros para pagar las cuentas y después llegaron a ser famosos. Cuando estaban batallando decían, si tan solo pudiera establecerme en esta profesión y si tan solo tuviera esto o lo otro, sería feliz. Pero cuando en efecto llegaron a tener la fama que anhelaban, se convirtieron en personas insufribles, inestables, coléricas, Eran más desdichadas de lo que solían serlo. La escritora dice, compadezco a estas celebridades. En efecto, las compadezco. Son celebridades que en un tiempo eran seres humanos perfectamente agradables, pero ahora su cólera es horrorosa. Más que cualquiera de nosotros querían fama. Trabajaron, se esforzaron. Y a la mañana siguiente, después de que cada uno de ellos llegó a ser famoso, entonces querían ingerir... una sobredosis porque eso gigantesco que estaban esforzándose por alcanzar eso de la fama que iba a hacer que todas las cosas marcharan a pedir de boca había sucedido y nada cambió ellos seguían siendo ellos la desilusión los convirtió en quejosos insufribles luego la escritora añade esta declaración que me dejó sin aliento pienso que cuando Dios quiere jugar una broma práctica realmente pesada le concede sus deseos más profundos. ¿Sabe lo que Jesús le está diciendo al paralítico? No te voy a jugar una broma pesada, no voy a sanar solamente tu cuerpo y dejar que pienses que has recibido tu más profundo deseo. Jesús tenía el poder de sanar el cuerpo del hombre, tal como tiene el poder de darle ese éxito en la carrera, esa relación personal, ese reconocimiento que ha estado anhelando. En realidad tiene el poder y autoridad para darnos a cada uno de nosotros lo que hemos estado pidiendo al momento, sin hacer preguntas. Pero Jesús sabe que sea que se trate de un paralítico en una camilla, o un actor que batalla, o uno que fue actor que batallaba y que llegó a ser celebridad, no necesitamos a alguien que simplemente nos conceda nuestros deseos. Necesitamos de alguien que vaya más profundo que eso. Alguien que con amor y cuidado perfore nuestro egoísmo y remueva el pecado que nos esclaviza. En breve, necesitamos ser perdonados. Esa es la única manera para que nuestro descontento sea sanado. Así que, ¿hizo Jesús lo más importante primero? Absolutamente. Perdonó al hombre. La cosa que duraría para siempre. Si solamente hubiera sanado al hombre y no lo hubiera perdonado, no lo hubiera ayudado. No sé si la gente en estos días tiene placas que colgaban en las paredes, pero si las tenían, me imagino que este hombre habría tenido dos. Una de las placas diría, tus pecados te son perdonados. Y la otra placa diría, toma tu lecho y camina, queda sanado. Jesús hizo dos cosas por el hombre ese día. Lo sanó de su parálisis, pero también le dio el don más poderoso que jamás podría haber recibido. Hizo el milagro más grande. Le perdonó sus pecados. Ahora, al recapitular este relato, hay dos aplicaciones, dos cosas que quiero que lleven. Número uno, el paralítico y el cuadro del pecado. Este relato es un cuadro perfecto de lo que es estar en pecado, de lo que es ser un pecador. Quiero decir, este hombre que fue llevado a Jesús es un cuadro de todos nosotros antes de que vengamos a Jesús espiritualmente. Estaba desvalido. no podía hacer nada para curar su propia situación. Ni siquiera podía llevarse a sí mismo a Jesús sin que alguien lo ayudara. Y estaba sin fuerza, así como nosotros estamos sin fuerza cuando estamos sin Cristo. Romanos 5:6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Antes de que vengamos a Cristo para salvación, éramos débiles. No teníamos ninguna capacidad propia para venir a Él. Dios tuvo que hacer algo en nuestros corazones, como Jesús hizo por el paralítico ese día. El hombre estaba desvalido y sin esperanza. Y lo mismo nosotros en este mundo sin Cristo. La Biblia dice en Efesios 2, 12, «En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo». Eche un vistazo al hombre en este episodio. Mire su parálisis total. su total incapacidad para ayudarse a sí mismo. Observe eso y dése cuenta de que nosotros éramos así antes de venir a Cristo. En el ámbito espiritual, nos hallamos en una camilla espiritual sin fuerza ni capacidad. Si Jesús no interviene, no tenemos esperanza. Número dos. Quiero añadir algo práctico al final de este mensaje y es el privilegio de llevar a nuestros amigos a Jesús. Los cuatro hombres en este relato nos muestran cómo podemos ser un estímulo para los que tal vez no conozcan a nuestro Salvador. Quiero decir, no podemos salvarlos, pero podemos llevarlos al Salvador. No podemos sanar su enfermedad, el pecado, pero podemos presentarlos al que puede limpiarlos y dejarlos blancos, como la nieve. Podemos llevar a nuestros amigos a Jesús y podemos hacerlo de tres maneras diferentes. Primero que nada, los llevamos a Jesús por la intercesión. Podemos llevarlos a Jesús al trono de la gracia. Podemos orar por ellos con el correr de los años. Muchos me han hablado de su anhelo de ver a sus seres queridos, esposo, esposa, hijos, nietos, salvados, de querer llevarlos al trono de la gracia en oración. Los llevan a Jesús e interceden por ellos. Esa es una manera de llevar a sus amigos a Cristo, por la intercesión. Segundo, los llevamos a Jesús por la conversación. A veces tenemos la oportunidad de hablar con ellos. No siempre tenemos la oportunidad de hablar con ellos. Usted puede llevar a sus amigos a Jesús al entablar una conversación con ellos. Hábleles de lo que el Señor Jesucristo significa para usted. Solíamos llamar a esto dar testimonio. No sé cómo lo llaman hoy, pero es lo mismo. Hábleles de Jesús. ¿Sabe lo que es dar testimonio? Es simplemente decirle a alguien lo que Dios por Jesucristo ha hecho por usted. Y como Dios está dispuesto para hacer lo mismo por ellos. Es así de sencillo. Así que usted los lleva a Jesús por su intercesión y también por la conversación. Y luego también los llevamos a Jesús por la invitación. Estos cuatro hombres llevaron a su amigo a Jesús. Lo llevaron al lugar en donde podían recibir ayuda. ¿Alguna vez se ha dado cuenta de que cuando usted trae consigo a alguna persona a la iglesia y obviamente Yo no soy Jesús, pero usted los trae a un lugar en donde se enseña la palabra de Dios y mediante la palabra de Dios, usted los lleva al Salvador vez tras vez, con el correr de los años. Le he preguntado a algunas personas, ¿cómo llegó a ser creyente? Y casi sin excepción, me dicen que llegaron a Cristo debido a que alguien se interesó en ellos lo suficiente como para llevarlos al lugar en donde se enseñaba la palabra de Dios. Y muchos lo hacen. A veces usted invita a sus amigos y los lleva consigo a la iglesia. Se van a almorzar después o los trae al culto del domingo por la noche. Trata de animarlos. De cierta manera, hemos perdido ese arte en nuestra cultura cristiana hoy. No hay muchos que lo hagan, pero debemos reinventarlo, si pudiéramos. Porque una de las maneras en que las personas vienen a Jesús es cuando oyen la palabra de Dios y no pueden ni siquiera oír la palabra de Dios si nadie los lleva a donde se predica la palabra de Dios. Así que, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no pensamos en eso? ¿Por qué lo dejamos fuera de nuestra lista? ¿Por qué estamos tan atareados tratando de figurarnos cómo vamos a ir a la iglesia, mucho menos invitar o llevar a alguien? Pero uno lleva a las personas a Cristo mediante la intercesión, La conversación y la invitación. Empecé con la experiencia de Johnny Erexontada. Prometí que les iba a decir cómo resultó. Ella dice que cuando llegó a ese punto en la confrontación, dice, pensé por un momento en el relato bíblico que él acababa de leer y le pedí que abriera de nuevo la Biblia al mismo pasaje. Está bien, dije, tienes razón en una cosa, David. Justo después de que bajaron al paralítico por el techo y al piso frente a Jesús, fue sanado. Y dice que cuando Jesús vio la fe de aquellos cuatro amigos, sanó al hombre. ¿Y qué? Dijo él. Así que, ¿no lo ves? Dios no requiere mi fe para sanarme, pero tal vez requiera la tuya. Si Dios tiene preparado un plan para sacarme de esta silla de ruedas, Él podría usar tu fe La presión está en ti. Y luego la escritora concluye, Dios con certeza en efecto sana hoy. Y no hay duda al respecto, pero mucho de lo que Dios hace lo hace y sana cuando sana, permanece envuelto en un divino misterio. ¿Oro yo por una sanidad milagrosa de mi dolor crónico? Pueden apostar a que lo hago. Estoy esperándolo, si Dios lo quiere sí. Lo que sea que tú quieras, Señor, digo en oración. Si te da más gloria y promueve tu evangelio más rápidamente, voto por eso. Porque, ¿no es esa la cuestión de fondo? Que Jesús reciba la gloria, o sea que yo salte de mi silla de ruedas libre de dolor y le diga a la gente que mi sanidad es genuina, o sea que continúe sonriendo en mi silla, a pesar de mi dolor, sabiendo que tengo lecciones que aprender, otros lesionados con quienes identificarme y un mundo sufriendo que alcanzar. Tengo que decirles, he conocido a Johnny por muchos años. La veo periódicamente por todo el país. Hice esto por el accidente que sucedió en su vida. Dios la ha elevado a una plataforma que ella no habría podido tener si no hubiera sido por eso. No pretendo entenderlo. Y por cierto, siento el dolor que ella tiene en su vida. Pero quiero decirles algo. Ella ha sido una herramienta penetrante para Dios toda su vida consistentemente dándole a Dios la gloria por todo lo que ha sucedido en su vida y es un gran estímulo para todos nosotros así que ¿acaso Dios se equivocó al no sanarla? no Dios tiene un plan diferente Dios le confió el dolor y la angustia de su situación y la usa por todo el mundo como testimonio de su gloria cada vez que Dios hace algo Y usted se ve atentado a preguntar, ¿por qué? Siempre puede estar seguro de que tendrá la respuesta correcta cuando diga, para su gloria. Esa es siempre la respuesta correcta. Siempre. Dios siempre hace lo que hace para su gloria. el fin de otro de los mensajes de la serie En Busca del Salvador. De nuevo, mañana y el lunes, consideraremos el siguiente mensaje titulado Una clase diferente de religión. Usted no querrá perderse los próximos mensajes al considerar la enseñanza de la Biblia sobre este tema. No se olvide que la guía de estudio que contiene las enseñanzas de estos mensajes ya está disponible para usted. Este recurso ya está en español. Es un recurso que cubre todos los asuntos que estamos considerando en esta serie. Hemos examinado todo resquicio en que hemos podido hallar información que nos ayude a entender lo que la Biblia dice respecto al Evangelio de Marcos y cómo estas enseñanzas nos ayudan en nuestra vida cristiana día por día. Espero que usted ordene los recursos de la serie actual hoy mismo. Volveremos a vernos el día de mañana al continuar nuestra consideración del tema